pero además saber de toda la carga de la militancia, del compromiso y también de la consolidación de nuevos derechos, de logros, de conquistas. Por supuesto que hay retrocesos y queda mucho por hacer, pero definitivamente es para festejarlo al 3J. Y hablando de las militancias femeninas, hablando de las militancias femeninas... En línea, Lucy Cornelis. Buenas tardes, Lucy. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Pablo? Bien, bien acá. Cocinando Bo... un poco. Cosi... No hacer... no, pues... Cocinando un poco, con tranquilidad. Lucy, no sé cómo estás pasando este tiempo. Es, es bastante bravo ¿Cómo lo has sobrellevado, pero nos imaginamos. Y este... sí, es duro. Es duro porque vos ves que van perdiendo amigos, he perdido muchas mujeres del movimiento y es muy duro, ¿no? Porque esta pandemia, yo espero que los venga para unir a todos, ¿no? Que pensemos más en el otro y seamos más solidarios y mirando, porque esto viene para cambiar, ¿no? Eso es, este, jamás creía que hasta esta edad iba a haber semejante barbaridad, ¿no? Pero bueno, todo está escrito esto, así que tenemos que ser mejores. Es una muy buena propuesta tuya y la tomo no como un deseo, Lucy, sino como una propuesta porque me parece que se lo vamos a tener que arrancar a la realidad, a eso que vos decís. Que, se, que, que salgamos mejores de esta. Pero sabés que ya vamos a ir viendo, Lucy, te estamos muy agradecidos por este rato que nos das y te convocamos para que nos hable de lo que ya pasó, de cómo salieron mejores desde aquellos este, años también impensados para muchas, cuando con tus compañeras generaron el movimiento de mujeres agropecuarias en lucha. Lucy, quiero decir, ¿ya van cuántos? 26 años. Ahora a las 4 de la tarde cumplimos 26 años de ese, esa gesta, digo yo, porque realmente largar el delantal y salir a la lucha a pelear por tu familia, por tus hijos, por los nietos, Yo siempre le decía, este, salimos porque nosotros las mujeres le dimos la vida a los hijos y tenemos que darle futuro. Y el futuro es pelear en la calle con, ese, con esa injusticia que venían para quedarse con todo Si no hubiera sido para las mujeres, mira 14 millones de hectáreas hipotecadas hoy estarían en Estados Unidos. Y lo que nosotros decimos ahora que tendrían que volver un millón de chacareros a de nuevo a tener sus tierras. Porque tenemos que sacar esto los contagios, viste cómo se dan, donde está la urbanización, donde está vos en Buenos Aires. Yo creo que si vos le proponés a esa gente, que muchos son hijos de nietos de que han tenido tierra y la perdieron. Imaginá que en esa época ya habían desaparecido 200.000 chacareros y venían por 400 más. Así que ese colectivo de mujeres, porque hablamos todas somos iguales, salimos sin saber qué era la calle, lo que era la lucha, lo que era enfrentarse con el poder económico, que eso, eh, cuando vos ahora mirás a la distancia, la verdad que hemos tenido un coraje tremendo, tremendo, Desde de cuando te pegaban, te metían presa, cuando cantábamos el himno nacional y, y llevamos la bandera argentina puesta dentro, arriba de nuestro pecho, y bueno, pero salvábamos, tanta gente tan agradecida cuando terminaban los remates, venía el abuelo, venía el, el tío, todo a agradecernos, a decirnos muchas gracias, gracias por ustedes, hoy los quedamos con nuestras tierras. Y esos son momentos muy, muy emotivos, ¿viste? Yo eh, creo que cuando empezás a cantar el himno, que en esa época ya te había, no había hecho desaparecer el menenismo, no se podía cantar el himno nacional. ¿Por qué? Porque eran hacían con todo por la extranjerización de, de, de toda la República, iban. Y, y bueno, es, no, no es fácil, no fue fácil, no fue todas las consecuencias, porque todas las cosas que te pagaban de periodistas para que hablaran mal de vos, que ¿qué te habías ido a Europa, que habías gastado, no conocía a Buenos Aires yo, y todas las otras mujeres tampoco, y nos decían de todo, pero este... Realmente, ¿no? Yo cuando ahora hago el análisis a veces digo, ¿cómo hicimos? ¿Cómo pudimos? ¿No? Y no, no había teléfono para comunicarse, los teléfonos celulares, como tienen todos ahora, el WhatsApp, como... Una llamaba a otra y otra a otra, a otra así, así los conectábamos todos y ese día más aparecíamos todos la, al remate. Y bueno, eso fue una lucha muy grande y por eso tenemos reconocimiento internacional, es que eso de valió para otras este, naciones que hicieron movimientos. Este, le enseñamos, ya había gente, muchas mujeres, las madres en la Argentina, las abuelas. Yo creo que había, ya había un nacimiento, y si va la historia también hubieron mujeres patriotas que luchaban para salvar la patria. Y bueno, nos tocó a nosotros este, el engaño de la revolución productiva, ¿no? que tenías que te comprarte una maquinaria y todo era la trampa para que vos hipotecara las tierras. Porque cuando vino Bush a la Argentina con Menem, iban a transformar el, el, el artículo 29 de la Carta Orgánica del Banco Nación para vender todas las tierras al extranjero. Mirá, si hemos hecho por la soberanía argentina, yo siempre le hablaba a las mujeres que hablaba de soberanía y que hablaba del agua, ya hablábamos de toda la, la, la contaminación de la tierra, que todos sembraban eh, la soja y, y, se, y desaparecían las vacas, y decían, y esta gente cuando estas tierras queden ya que no sirvan más y las vacas no estén, ¿qué va a hacer el pueblo argentino? ¿Qué va a comer? Y bueno, y eso llegó al monopolio, porque ¿cuántos tambos desaparecieron de la Argentina?, ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto fue, eh, digamos, el, el, la, el, la, el, las tierras que se quedaban en manos de unos pocos? Y, y esas y esas consecuencias hoy que tenemos, los alimentos caros, este, porque no le importa al pueblo argentino, no le importa al pobre, y es el pobre y aquella mujer que trabaja, y son los que engrandecen la República Argentina, Los ricos necesitan de los pobres, necesitan que ellos también coman los alimentos para mover la economía interna, porque nosotros lo que tenemos que en este país es mover la economía interna para crecer. Y después eh, con los, las exportaciones ponen un límite, se enojan mucho, pero la tierra es individual, pero es patrimonio de los argentinos y la humanidad. Y tenemos que cuidarla todo. Todos somos dueños de las tierras de Argentina, es para que todos vivamos mejor. Y hoy te lo demuestra esta pandemia, mirá lo que hemos hecho con el medio ambiente, ahora se viene esto, y esto, mirá que viene, no les pregunta, vos sos peronista, radical, rico, pobre, te lleva a todos por iguales. Es así, ¿no? Es perdóname, pero me emociono a veces, ¿Viste? Lucy, sos una, sos una lección viviente, Lucy, eh, la verdad es que yo no sabía qué era lo que te iba a preguntar y, y ahora no me importa, me, me agradó tanto escuchar lo que tenías para, para desembuchar, como quien dice, porque te reconozco como una paisana, como una mujer de la tierra que se agarró de las manos con sus compañeras y le metieron para adelante si hablamos de hace 26 años en nuestra tierra y hablamos de empoderamiento de la mujer bueno acá está eh Lucy Cornelis en, sí. en la siesta que no fue Lucy te dejo el micrófono a disposición para que nos des una reflexioncita más pero estamos muy agradecidos por este ratito Lucy mira eh, yo le, en este momento quiero agradecerle a los médicos A los, a, los, a los enfermeros, a los que, que, que, que todos los de la salud que están poniendo el hombro de, con todos y dejando la vida y con unos sueldos tan magros y tan... Yo tengo una nieta científica y una nieta científica está ganando 45 mil pesos y vive dentro de un laboratorio. Y voy a decir, a ver, ¿cómo no tienen una recompensa? Todos, ¿eh? Todos están igual que están dando la vida por nosotros. Entonces, yo me siento orgullosa de tener todavía mis nietos y que, que trabajan por la humanidad, por la unión de todos, todos que seamos iguales. A ver, Lo estás viendo, hoy te llevan, te lleva, ni siquiera tu familia te puede despedir. Y bueno, que, que el respeto hacia los mayores, ¿no? Y que los jóvenes se cuiden porque, sino enferman a, a todo el resto de la gente. Yo los veo a veces sin barbijo y eso me da la... de pararme y decirles, ¿sabes cuánta gente está dejando la vida por salvarnos a nosotros y ustedes no tienen piedad? Entonces le pido eh, carecidamente, yo soy muy creyente, que se arrodillen y pedamos todos perdón a Dios para que esta pandemia una vez por todas se vaya y podamos ser felices, cuidar la tierra, el agua, todos los recursos naturales que se vinieron a llevárselo hoy, y, bueno, a contaminar todas las, las minas, las minerías, todos. que recapacitemos todos juntos y que ayudemos a ver cómo podemos salir de esta encrucijada que estamos con la economía, a los gobiernos que nos entiendan. Porque yo digo, todo, todos los políticos, no se olviden que están... Son alquilinos, están cuatro años y después se van, algunos vuelven, pero son alquilinos. Y vos lo, lo, más, lo mejor que le puedes dejar a tus hijos y a tus nietos es lo que le dista a tu patria y al, tu, a la humanidad, a tus vecinos y todo. Siempre ser generoso, si tenés un poco y a alguien le falta, alcanzale por favor. Seamos todos generosos, tendé la mano, que así le está tendiendo la mano a Dios también. Qué bueno, qué bueno. Lucy, una mirada sobre, nombramos siempre a las juventudes y también este, les, les pedimos respeto no solo por el personal sanitario de salud pública y, y de las privadas también, de quienes nos están cuidando, sino también el respeto por los mayores. Espero que habrás recibido o estás por recibir alguna de las vacunas. Pero te quería preguntar por estas otras jóvenes que hay en la calle desde hace seis años, hoy 3 de junio se conmemora el estallido, podríamos decir, del Ni Una Menos en la Argentina, que vino a traer una cuota de, de realidad, por más cruda que fuera, reclamando por algo que hoy es ley, el derecho al aborto. ¿Cómo ves a estas juventudes, a estas jóvenes, yo, eh, Lucy? Yo creo que todos, si, si, todos peleamos por nuestro derecho, que sea eh, válido, vamos a lograr, pero con la unión, ¿no? Porque yo a veces veo eh, que se quiere alguien destacar o es destacarse de algo y no no romper. Se tienen que subir al colectivo y pelear por los derechos dentro del colectivo ese de, de lucha. No, no sacar de, de retos personales ni ni de eso que el cambio puede ser para uno y no y nunca más tampoco una una mujer muerta en, en este en este mundo en la Argentina y todos que vemos tantas eh, eh, jóvenes mujeres que las matan eso tenemos que decir no basta basta por favor basta de muerte basta de cosas que dejan, se quedan sin madres eh, chicos este, desprotegido, y bueno, y todas las consecuencias vienen después. Yo creo que si todas unidas salimos, yo ya a veces ya tengo 75 años y, y peleando por la calle me cuesta más, ¿viste? Pero todo lo que está a mi alcance, siempre lo hago, por el bien de todos. Y el bien de, de la humanidad tenemos que luchar para cambiar esto, ser, ser humildes todos. Nadie se cree porque hoy tiene un puesto, a lo mejor se cree más y el poder, el poder lo tiene Dios, digo yo siempre, acá no, el único que, que tenés cuando te morís tenés que ir a rendir cuenta. Así tenga todo el capital que tenés y lo dejas en la puerta. Te van a preguntar, ¿qué hiciste? Y esto es le vamos a responder por nuestros actos. Y ser solidarios, volver a lo como éramos antes, que todos, los chicos éramos todos iguales. No había ni una tecnología, jugábamos, éramos felices. ¿Por qué le, lo, nos roban la felicidad? Muy Eso, bien. Nada más. Y un saludo a todas, a todas las mujeres de mi provincia, de todas las provincias de la República Argentina. Que sigan luchando, y esto sobre con lo, la lucha se, se, son los logros para el futuro de todos. Gracias, Lucy. Gracias a vos.